Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, si se pueden decir buenos días, volvió la lluvia. Si ¿sí usted la extrañaba, otra vez cae del cielo la lluvia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros con la mejor onda comenzamos Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, como dice nuestro avance, nosotros cre creemos... Y queremos siempre unir el derecho a la educación y el derecho a la comunicación, porque creemos que está buenísimo sacar la escuela al aire, mostrar todo lo que están trabajando junto a sus docentes y que eso justamente se convierta en un contenido radiofónico. Con ese espíritu de comunicación comunitaria es que FM Riachuelo nos abre las puertas todos los jueves y nunca nos vamos a cansar de agradecer eso. Como todos los jueves me acompaña Juan Pintos en la operación técnica y hace posible que esto esté saliendo al aire. También me acompaña Analia Spauzo, que está haciendo la producción del programa. Estamos esperando a los chicos que están llegando. Bueno, es un día de lluvia, la ciudad de Buenos Aires a veces se colapsa y, y bueno, ya, ya están cerquita, por eso ellos van a ser los protagonistas de esta mañana. ¿Quiénes nos van a visitar en el día de hoy? La escuela número 7 del distrito 11 se llama Teniente Manuel Félix Origone y están viniendo junto a Maru Maurer, que es nuestra compañera rec. Este ratito también lo aprovecho para mandar saludos. ¿Por qué? Porque Alex Zárate, quien nos acompañó todo el año pasado, nos está escuchando junto a sus compañeros de la Escuela 1 del Distrito Escolar 14. Se llama la Escuela Federico García Lorca y está buenísimo esto, que desde una escuela escuchen a otra escuela que prontito va a estar eh, acá sentados alrededor de la mesa de, de FM Rietro. No, no la escuela, claro, están los alumnos de la escuela. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio mientras estamos esperando a los chicos, escuchamos un poco de música. Me llamo Génesis me llaman ahí me llamo Luis, me llamo Belén, me llamo Axel, me llamo Benjamín, me llamo Micaela. Nosotros somos el séptimo grado que viene de la escuela número 7 del distinto 11. A continuación vamos a hablar sobre la novela Rafaela que estuvimos trabajando y leyendo el año pasado y este año también. Bueno, ni la lluvia, ni los truenos, ni nada los detuvo. Están acá. ¿Cómo va, chicos? Muy bien. Bien, llegamos. Sí, y comenzamos a hacer el programa. Bien. Vamos a extender un poquito más la, la presentación, porque ahí estuvieron diciendo los nombres y sobre qué libro van a, van a van a hablar. sí Pero me gustaría saber un poquito más de la escuela de la cual vienen. ¿Dónde queda la escuela? Nuestra escuela queda... en eh... En la barra Chacabuco y somos la escuela número 7, ¿no? En el del distrito 11. Bien, eh, ¿eso queda lejos o Echeverría? Echeverría queda lejos, ¿no? Como, a ver, ubíquenme, ¿alguna eh, avenida importante que hay por ahí? Queda por eh, Pumacagua y Asamblea. Ah, sí, bastante lejos, porque estamos en La Boca, sí, queda un poquito lejos, ¿no? ¿Y con quién vinieron? Nosotros vinimos con la profesora Jessica. Con la profesora Jessica. A ver, los varones quieren quieren acotar algo? Sí, que se me acercaban al micrófono y no. Y vinieron con la profesora Jessica, la maestra Jessica y con quién más vinieron? ¿No? Las acompañó Maru, mi compañera de REC. Eh, ustedes están en séptimo grado Van a una escuela Jornada simple Jornada completa que están todo el día en jornada, jor, jornada simple Jornada simple O sea, ustedes a las 12 del mediodía Salen de la escuela Sí ¿Verdad? Y estuvieron leyendo el libro de Rafaela Que escuchábamos ahí en el inicio ¿Lo empezaron el año pasado? Sí mm, Bueno ¿Quieren contar eh, sobre el libro este? Que yo ya les dije, les adelanté A mí me gusta un montón ese libro Pero, a nosotros igual Pero, ¿les gusta cómo termina? ¡No! no. no. Sí. Vamos, a, ¿sí? ¿Te gusta cómo termina? Sí Bueno, ahora vamos a hablar De por qué hay algunos que no les gusta el final de esa de esa novela Y por qué hay otros que sí ¿Quieren arrancar explicándole a nuestros oyentes Sobre qué trata la novela, quién es el autor? ¿Quién quiere arrancar? Eh, yo, yo digo... Ah, a ver, ¿quién quiere? Yo digo, a ver, ¿quién escribió la novela? ¿Alguien sabe? A ver, levanto la mano el señor, ¿cómo te llamas Benjamín Benjamín levantó la mano y nos va a contar quién escribió la novela El que escribió la novela es María Furiase Que nació en el año 1976 en, en Rosario, provincia de Santa Fe uh -huh. eh, Y actualmente vive en Buenos Aires En el año 2000 ganó el premio de la literatura infantil eh, Julio Carlos Cova en Ecuador. Ajá. O sea que es una escritora muy joven y eh, ya ganó premios. Y la novela está buenísima. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de novela es? La novela de Rafaela es una novela realista. Porque lo que le pasó a la protagonista le pudo haber sucedido a cualquier persona en la vida real. Ahora les voy a hacer una... Eh, tu nombre es... el Génesis nos contaba que eh, un relato realista puede pasar en la real realidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Y a ustedes les gusta ese tipo de relato? O ¿Les gusta más la eh, lo fantástico, la ciencia ficción? A mí, a mí en lo personal me gusta mucho lo fantasioso y lo de aventura, pero la novela, eh, la novela de Rafaela me hizo ver que también lo que es realista puede ser muy bonito. Sí, sí, aparte uno digamos hay situaciones que uno puede verse reflejada, reflejado, ¿no? Sí, sobre todo los adolescentes, no tanto yo, porque yo ya soy una señora mayor, pero este bueno, eh, a ustedes les pasa esas cosas, ¿no? Sí, el chico sí, te mira, que la chica no te mira, que hay que, tenemos no, no. que, a ver, acércate acércate al micrófono, ¿les pasa o no les pasa a ustedes, caballeros? Sí, eh, sí. Ah, vieron, la confesión viene de ahí. ¿Y eh, qué? Digo, ¿cuántos protagonistas hay? ¿Cuáles son los principales personajes de, de este de este cuento, de, dos... de esta novela, no es un cuento, es una novela? Sí. Los dos protagonistas principales son Rafael y Simón. Ellos son Espera, vamos a repetir porque no no se te escuchó bien. Sacércate un poquito al micrófono. Los dos protagonistas son Rafael y Simón. Rafaela y Simón. Sí. sí. ¿Tenías a decir qué características tiene Rafaela? ¿Cómo es Rafaela? ¿Quién tenía que decir esa Rafael parte? Rafaela es la protagonista de la novela del mismo nombre. Es una adolescente tímida y ella se siente invisible a los ojos de los demás. Ella tiene un rostro realmente lindo, pero no le gusta el aspecto físico de sus caderas, porque de verse un poco voluminosa, la discrimina y la cargan. Entonces, ella, digamos, tiene como unos kilitos de más. Sí, pero... Sí. Sí, dale, dale, Génesis, decí, decíle, no te quedes con las ganas Bueno, sí, pero, o sea, por más que ella se vea así No significa que le tengan que hacer las burlas y las cargadas Ah, bueno, eso desde ya Claro, a nadie Por flaco, por alto, por bajo Uno no tiene que cargar a nadie Cada uno es como es Pero ella se siente un poco incómoda con ese cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Tu nombre era... Eh, al... Acércate Anaí. Anaí Sí, ella no se siente, ¿no? Del todo cómoda porque A ver, vuelvo al caballero ¿Qué, ¿Vos te llamabas? Luis. Luis, acércate, acércate, estamos eh, con Rafaela y Simón que son como los protagonistas de la novela y por ejemplo la hermana de Rafaela, ¿te acordás el nombre? Eh, es raro el nombre, bueno no importa, te, tenía una hermana Rafaela, ¿cómo es la hermana de Rafaela? ¿También es gordita? No, la, o sea, Rafaela se o sea, dice que viene una familia en la que las mujeres son todas de rostro hermoso y cuerpo fantástico y todo eso, ¿no? Pero claro. ella justamente no es así. No es Puede tener un rostro bonito, pero su familia dice que su mamá y su hermana parecen tener cuerpo de modelo. Claro, y la mamá y la hermana quieren que ella sea como una modelo. ¿Y ella no? ¿Qué le gusta a ella? <ríe> eh. A ella le gusta... O es sea, natural, no, o sea, mucho no le gusta maquillarse ni nada de eso porque y le gusta comer. Ella cocina. Sí. <ríe> le gusta comer. Profe, algo que me pareció muy gracioso que dijo mi mamá, no le gusta cocinar, dice que, o sea, está mala cocinando, que hasta de los fideos se le pasan. Claro. Claro, y es así, le gusta cocinar y le gusta cocinar y comer encima, ¿no? Bueno, ¿tiene amigos esta este nuestra personaje Rafaela? Rafaela tiene tres amigas, las cuales son muy unidas y se llaman Rosario, Tania y Wanda. Bien, ¿habló recién? Belén. Belén, nos contaba cuáles son las amigas, en, en, en el relato, son las amigas de... ¿Y cómo se lleva con las amigas? Se llevan muy bien y se cuentan de todo. Mm -hmm. Bueno, bien, ¿y ella cómo se lleva con los padres, Rafaela? No... Eh, se lleva un poco mal con su mamá Acércate un poquitito más Se lleva un poco mal con su mamá Y, y su papá se juega y se divorciaron su mamá Claro Y sobre todo se lleva mal con la mamá porque qué? quiere que sea Rafaela? ¿Que deje de qué? De comer <risa> sí, <risa> Y a Rafaela eso, no eso no le gusta ¿Tu nombre era? Fabricio. Mauricio mauricio A Fabricio Exacto <risa> Hay que y hablar más fuerte, porque yo ni siquiera escucho por los auriculares. Bueno, <risa> eh, a ver, ¿quién me cuenta qué es lo que más le gustó de esta historia? y A mí lo que más me gustó de la historia, Génesis, ese o sea... A mí lo que más me gustó de la historia y de la novela, Fue, o sea, fue cómo se comunicaban Rafael y Simón, a veces era gracioso Y como era incómodo para ellos, era muy divertido Y algo comiico para el lector uh -huh. Y lo que menos gustó Porque acá hay muchos que me dijeron que no les gustó el final no, y, no, no, ¿Qué no. es lo que menos gustó de esa historia no, no, no. de Rafael? A ver Fabricio, dale, acercate y decime Porque al final, Rafaela y... ¿Cómo se llama el otro género? Simón. Simón. Simón Simón termina rompiendo los sentimientos de Rafaela Claro, yo me imagino que le pasaba algo a Simón. A Simón le costaba mucho ir de la mano por la calle, por ejemplo, con una chica gordita, ¿no? Sí. Entonces no. era como que nunca terminaba de estar seguro de querer estar con ella, ¿sí? Porque... Y esto nos sirve para pensar en cuánto estamos de ajustados a los estereotipos, ¿no? A pensar que una... O sea, un hombre y una mujer tienen que ser perfectos para andar claro. de la mano juntos. Claro. Y nosotros tenemos un modelo... Que lo tenemos por los medios de comunicación por las revistas de moda hay un modelo de adolescente parece que todos tienen que parecerse a ese modelo de adolescente ¿no? y no Rafaela no, no es así bueno, ustedes muchachos ¿nombre? Benjamín, Benjamín y... y Axel ¿ustedes qué me pueden contar? ¿a qué me estoy olvidando de preguntarles? ¿qué tienen ¿Qué, ustedes? A ver, a ver. dale ¿Qué, ¿Qué no les gusta? ¿Qué nos gusta? Vamos, dígame qué les gustó de esta novela. Me gustó la no, me gustó la novela porque nos dejó una valiosa reflexión de la discriminación. Ay, claro, sí. sí porque sí. A Rafaela como decía la historia, la cargaba mucho el imbécil de Gastón. ¿cómo? Ay, sí, había había había personajes un poquito pesados ahí, ¿no? Sí, sí, la novela es muy muy buena para hacernos reflexionar sobre esto, sobre los modelos y lo difícil que es ser igualito a un modelo, ¿no? Los modelos sí. son modelos, qué sé yo. Lo que pasa no se pueden seguir al pie de la letra. ¿Nos queda algo más de Rafaela? Dale. Lo que a mí más me gustó fue como se comunicaban por Giméis y me gustaba como cuando eh, Simón le daba un beso a Rafaela en el final. Y después la deja, y además, cuando ella... No se decidía, este chico medio histérico, ¿no? <risa> sí. Sí, después eh, Gast, eh, el imbécil de Gastón se burla de ella cuando se ah. cae de las escaleras. ¡Ay, sí! Le sí. dijo vaca aflojar con los postres o algo así, ¿no? Claro, vaca, le decían. Sí, decime. A mí me gustó porque hablaba sobre el bullying y no está bueno discriminar a una persona por su aspecto físico. Mm. Y antes hay que ver cómo la otra persona se va a sentir. Claro, claro, antes de discriminada. No, y siempre que uno discrimina, se va a sentir mal la otra persona, porque el acto de discriminar está mal. Baja el autoestima, baja la autoestima de las personas. Claro. claro. Y ella tenía, ella hacía algo muy lindo, que era tocar qué instrumento? El violín. El violín. El violín. El violín. Sí. ¿Cuántos hay que toquen el violín? Hay pocos Entonces, digo, ella siempre trataba de ser diferente ¿no? Yo toco un instrumento también A ver, ¿qué instrumento tocas? Yo toco violonchelo Y también Ay, sé que... tocar un poco de, de violín Muy bien Eso rara, Genesis <risa> Entre el nombre que tiene Y que toca y instrumentos mano. raros sí. Y acá, ¿alguien más toca algún instrumento? No no, pero yo quisiera ¿Vos? yo tocaba antes el violín iba a clases pero lo dejé como tenía mucha tarea y además no me, no me daba el tiempo no pude ir más a las clases pero antes casi ya me iba a, me iban a comprar el violín para tocarlo en casa Ay, siempre hay tiempo de volver siempre no, no, hay tiempo vale. de volver es una lástima bueno chicos tienen que pasar los otros compañeros vamos a escuchar un poquito de música si pasamos a otro grupo Dale. No más de 3 de 9. Trae A mi de 2 y 2 y 2 y lo vendí en 35 y a la deja de la cara me noche, manita, eso, que me avisa toda esa chica me entierren con mi 23. Que me entierren con la veinti, triki, ya no compro piqui. Ahora sobra más pa los de 30 y de milky. Ahora tengo más cabrones dándome ripi. Pero es que este flow con otra voz suena a chipi. El del dinero, el verdadero 4-0, portava en el asiento el pasajero, Jordan en el tripi, 23 colochi, máscaras de presidente al pachino, a los hit. Desde el salón de la fama, el que no me odia me ama, el jefe tuyo me lo mama, si es el holograma, esto es el pa' creer. Mi enemigo Lucifer y yo ando solo sin gollo, pero con el fantasma de la clara. A mí nadie me para. Es una cosa tú a escucharme, otra verme en la cara. Yo ando solo, siempre pal de culo, float a llanarra. Pero si te pillo, placa, placa, sayonara. Oh, Ahora dime ¿cómo? ¿cómo? Uh -huh. cómo El que está asustado es te... Que me decían que es un uh -huh. no, cabachote la Mexicó, uh -huh. de... uh -huh. no los me tiene. Brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, brr, Vivo a mando y, bueno, y comer. Y lo perdí en 35 y de la cabello, meme. Y si mamá no se me avisa, toda Que no entierren con las Jordans y el tiempo que les otorga. ¿no? yo estoy de luto, pero mañana se desborda. Los barrios y caseríos, si sientes ese calor frío, fue que te pillaron y te los dieron a nombre mío. Oh y desde el cielo me cuida Jesús pero en la tierra te metemos hasta dentro de chalos rusos Hola, me llamo Kimberly Me llamo Leila Me llamo Nahuel Me llamo Batia Me llamo Anthony Me llamo Mayra Somos la escuela 7 de ¡Oh! distrito 11 y vamos a trabajar con el libro de misterio de Mayapá Bien, y seguimos en Hora Libre en el barrio, eh, los chicos y las chicas están presentados y presentadas y eh, vamos a repetir el nombre del libro que leyeron, ¿qué libro leyeron? El Misterio del Mayordomo Bueno, el corito de ángeles vamos a hacer una cosa, me encanta, pero vamos a levantar la mano si nuestros oyentes pueden escucharlo más clarito A ver, ¿quién quiere repetir el nombre del, el, del libro? Dale, acércate bien El libro se llama El Misterio del Mayordomo el misterio del mayordomo. ¿Se acuerdan quién lo escribió? Norma Huidogro. A ver... Norma Huidogro. A ver, acércate un poquito más. Norma Huidogro. Perfecto. Bueno, ¿qué tipo de novela es esta? El tipo de novela es... Eh, el tipo de novela es policial. Es un policial. Bueno, tiene un montón de capítulos, poquitos. ¿Cómo es el tema? Bueno acércate bien al micrófono. Tiene 12 capítulos y 134 páginas. wow ¿Ya lo terminaron de leer? Sí. sí ¿Cómo sí. leen estos chicos, eh? ¿Cómo leen estos chicos? ¿Y qué me pueden contar de la historia? Dale, Matías, acércate y contame algo de la historia. Cuenta la historia de... ¿De qué, ¿Qué trata? Así, ah, por arriba. Para, para que los oyentes sepan más o menos de qué trata esta este novela. Esta novela. Se trata de una familia que tenía a dos padres, tres hijos y eh, era el chico Tomás. Uh -huh. Y que atrás vivía eh, la mamá, la familia y adelante vivían los abuelos. Ajá. Y siempre ellos jugaban a sacarlo a Tomás del Medio, que es el primer capítulo de la novela. Sí. Que lo llevaban siempre para con los abuelos, con las madres, con los abuelos, con las madres Y al final decidieron llevarlo al palacio eh, donde trabajaba la tía que era... Amadellave Amadellave Ajá, y ahí pasa algo Sí Que no le vamos a decir a nuestros ¿Sí? oyentes todavía, sabes por, por qué? Porque es el momento de la tanda de la radio Son las diez y media de la mañana Vamos a hacer una pausita y después seguimos hablando de esta novela No será ahora que tengamos un proyecto de país que nos incluya a todos si esos tipos se llenan de guita y son la causa de nuestro problema 100.9 No será hora de que empecemos a discutir de política para erradicar la posibilidad de que los patrones nos gobiernen y nos gobernemos nosotros que somos los que estamos a disposición para resolver los problemas de todos los pibes las pibas de la Argentina, nuestros abuelos nuestros padres No será hora empezar a discutir un proyecto que nos una a todos. Es hora de que nos pongamos a discutir hasta construir la victoria final, que será la victoria de un pueblo feliz y una patria grande. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Puedes terminar la primaria en tu barrio. Es gratuito y con títulos oficiales. Para jóvenes y adultos de 14 años en adelante. Acércate a la organización social y política Los Pibes. Estamos lunes, martes, jueves y viernes. Suárez 421, La Boca. Anímate con los profes Darío y Daniela. Bye, Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. Nadie, nadie se libera, libera solo, nadie libera a otro, nos, nos liberamos, liberamos juntos. juntos. Mamá, a me sonza, qué grande vengo sola. Viernes, arrancamos a las 19 Más horas. O menos. Terminamos a las 21. Más o menos. Cazadores de Sonceta No sabíamos para Y así, así arrancamos Viernes de 21 a 22 Con mucha buena música Reggaetón, trap Dembow Hip Hop Lo que está más pegado Previa Urbana El programa que va a ser diferente la forma de vivir tus noches Descolgate y escuchanos a las 21 Previa Urbana ¡Pra! Llegó al barrio de la boca lo que esperábamos Una radio diferente FM Riachuelo La 100.9 La radio de todos Una radio diferente para todas y todos Tu radio la radio de todos No que yo quiero oír tu voz No te calles, que tu voz se haga un grito Hora Libre 10 años que los jóvenes se apropian del aire Hora Libre 10 años, años de radio, de radio. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, precisamente el séptimo grado de esta escuela. Y estamos hablando de qué novela? El Misterio del Mayordomo. El Misterio del Ma del Mayordomo, así digo bien. ¿Qué la escribió? Norma Widogro Ay, nos tenemos que acercar dale. Norma Widogro eh... ¿Querés agregar algo sobre la autora? Sí, eh, Norma Widogro nació en la Lanús, provincia de Buenos Aires en 1949 Es egresada de la carrera de letras por la Universidad de Buenos Aires Publicó libros como Octubre un crimen, El sospechoso viste de negro y Juanita, el conejo perdido, entre otros Bien, es de la Lanús como yo la autora wow. bueno y estábamos más o menos en la trama de la novela que hay algunos personajes el personaje principal es Tomás, Tomás. Tomás. y Tomás. también está Camila bien a ver me cuentan algo de uno y del otro Camila, Camila, Camila era la mejor amiga de Tomás que le ayudó a resolver el misterio que ellos sabían que había años ocultos en, en la torre Ajá. y ellos pensaron que era el mayordomo Opa, no sé. Bueno, mi, mi compañera eh, Kimberly le va a contar el miedo de, de Tomás y Camila. El miedo de Tomás y Camila tenían un miedo porque arriba había una torre, entonces en la torre ellos pensaban que había un OPA y, ten, y ellos tenían miedo a ver que había un OPA. Y también tenían miedo... ¿Un qué sería? Un OPA. Un OPA. Que el OPA sería el mayordomo que está encerrado en la torre. Ah, no estaba entendiendo que era así también tenían miedo que los descubrieran tratando mm. de subir mm -hmm. bien yeah. mi compañero una tiberos, mi compañero una tiberos, va a decir los capítulos los capítulos se llaman saquemos a Tomás del Medio, se aconseja desconfiar del de mayordomo 14 pastelitos yellow homes, empanadas y chocolates una bolsa llena de barbies una puerta en la cocina, el habitante de la torre el vecino es el mayordomo, nada mejor que un té de yuyos, el galpón de las sorpresas, un día agitado y anochecer de un día agitado. Bien, bueno, eh, ¿alguien le dio miedo esta esta novela? En realidad no dio intriga. Intriga. Eh, también curiosidad, porque qué pasó con el mayordomo, eh, uh -huh. qué va a hacer con, con Tomás. sí. ¿Y están resueltos al final de la novela esas cuestiones? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿habría alguna recomendación para hacer a nuestros oyentes? ¿La recomendaríamos esta o no? O no? Sí, la recomendaría. ¿Sí? Sí, la recomendaría. ¿Va a hablar May o May, se dice? Bueno, dale. ¿La recomendarías? ¿Qué pasa con esta novela? No. Ok, nosotros, eh, te, yo tengo una mayor, me gusta una parte de la novela y algún, una parte tampoco no La que me gustó de la novela fue que había intriga también, había sospechas eh, Habían muchas cosas, eh, muchas aventuras para Tomás Ajá. y Camila Lo que no me gustó fue cuando eh, lo inculparon al mayordomo Porque los sobrinos, bueno, eso, los sobrinos del de, de, de otro mayordomo lo mataron. De por los dueños del castigo. Sí, lo mataron porque querían la herencia. Uh -huh. Bien, ¿nos quedaría algo más? Porque tenemos dos novelas más para hablar. ¿Alguien quiere decir algo más antes de terminar el bloque? ¿No? no. Entonces, tendríamos sí, que, decime. Tendríamos que decir... A ver, señales. dale, hace... A mí me gusta la novela porque a Tomás en el futuro le esperan grandes sorpresas. Bueno, bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Le Acércate. recomiendo esta novela porque tiene misterio y suspenso. Ah, está muy bien. Misterio y suspenso y... Yo os recomiendo esta novela porque tiene misterio, suspenso, eh, asesinatos y a la gente que le gusta eso le va a encantar la historia. Uh -huh. Y también recomiendo esta novela porque es apta para mayores de 8 para que Porque esa novela entretiene a cualquier tipo de adulto Ajá, o sea, lo pueden leer de 8 a 99 años sí, sí, Si cumpliste 100, sí. estás afuera <risa> <risa> Bien, vamos a darle paso al siguiente al siguiente grupo eh, Hay una presentación, vamos a presentar al siguiente grupo Y vamos a cambiar rápidamente Hola, me llamo Ana María Me llamo Patricia Me llamo Lizón Me llamo Jambir Me llamo Rodríguez Me llamo Sebastián Somos de la Escuela 7 de Distrito 11 Y vamos a hablar de una novela llamada Cultura un Crimen Que hemos estado leyendo durante el año pasado Estamos con los chicos y las chicas del séptimo grado de la Escuela 7 del Distrito 11 y vamos a hablar sobre Octubre, un crimen. Es la novela que ustedes leyeron, ¿es así? Sí, sí. Bien, bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes qué tipo de novela es. ¿Quién me puede contar? Esta novela es una novela policial porque en las novelas policíacas o detectivescas de de de de de o novelas criminales Siempre hay un gran enigma que falta resolver, como en este caso, ¿quién escribió la carta y por qué la escribió? Ajá, mira vos. Muy bien. Hay enigma y eso tiene que ver con un relato policial. Bueno, eh, ¿quién escribió la novela? ¿Lo dijimos? No. ¿Sí? A ver, dale, dice. Eh, la autora se llama Norma Eudodoro. Es una escritora, profesora y filósofa de la Lanús, Buenos Aires, Argentina, dedicada a la literatura juvenil e infantil, o sea que escribe libros para jóvenes y niños. Es conocida por su novela Policial Octubro en Crimen, que es la que venimos a presentar, y también es conocida por la colección Los Casos de Anita de Mare. Bueno. Esta gran autora en el año 2000 resultó finalista del premio Norma Fundalectura con la novela también policial ¿Quién conoce a Greta Garbó? Y en 2001 resultó ganadora del primer premio de la categoría infantil de la cuarta edición del premio Leer es Vivir. También en 2004 ganó el premio de literatura infantil El Barco de Opor Argentina con otra novela policial eh, que es Octubro crimen Crimes. Ese mismo año también publicó mmm, Más Linda que Nunca, Relatos de Amor y Amistad y El Misterio de mayordom Bueno, tu nombre es, al final no lo dijimos. Ah, Patricia. Patricia, igual que yo, toca ya mía, tocás ya mía y antes había hablado Ana, ¿sí? Bien, buenísimo. ¿Cuántos protagonistas hay en Octubre un Crimen? ¿Alguien me puede decir? O por lo menos el protagonista de esta novela. ¿Patricia va a decirlo? Sí, a ver, o Ana, dale, sí. Ana. No hay un protagonista, hay pro... Sí, el protagonista. Sí. <risa> Pero es una mujer. Ah, Se llama Inés. Ah, es una mujer. Sí, es una mujer. Bien. ¿Qué le pasa a Inés? Eh, ¿Está metida en un lío Inés? Sí, dale Patricia, acércate al micrófono. Eh, Inés tenía que ir a una fiesta de disfraces de su prima Helen y entonces fue a una casa de venta de ropa antigua porque era de los años 50, lo sí. Y en, en el dobladillo del vestido encontró una carta que era queped auxilio diciendo que, que tengan la muerte de padre de un padre y así. Ajá. Mirá vos qué interesante. Alguien que va a comprar un vestido viejo para una fiesta de disfraces se encuentra con un pedido de auxilio. Muy bien. Eh, eso vendría a ser la trama de la novela ¿Y qué es lo que les gustó de esta novela? ¿Alguien me quiere contar por este lado? Alison ¿A vos qué te gustó? ¿A vos? ¿Vos la leíste? Sí ¿Qué es lo que te gustó? Me gustó la parte cuando... acércate un poquito al micrófono Me gustó la parte cuando Inés estaba en su balcón hoy Ahí oliendo las flores En Ajá. la noche Estaba bien contada esa parte ¿Te imaginabas a Inés...? Este, y las flores y la noche. Así, respirando el aire fresco. Uh -huh. Bien. Bueno. Eh, ¿Y ustedes quieren agregar algo más sobre esta novela? ¿Nombre? Sebastián. A acércate un poquito. Sebastián. ¿Y vos cómo te llamas Acérquense los dos al micrófono, vamos. Yamil. Bueno, ¿y ustedes qué les pareció esta novela? ¿Les gustó? ¿Les gustó el sí. final? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Algo para decir? Porque vos tenés un papelito. ¿Qué me querés contar? Dale, que me estoy olvidando de preguntarte. Yo recomiendo la novela. Ajá, ¿por qué? Porque me gusta cómo resuelve los enigmas, todos los enigmas. Acercate es, un poquito. Es muy importante todo el misterio que se este, este buenísimo. está está buenísimo eh, eh, cómo se van eh, como uno va viendo lo que está pasando y cómo se va resolviendo no como lo va resolviendo la autora y a vos mm. te enganchaste con él con la protagonista o no, no, no ya me hice de acércate un poquitito yo os le recomiendo esta novela porque me gusta mucho el final ah. ya que es un giro inesperado buenísimo Buenísimo ¿Nos queda algo más por eh, por decir de Octubre un Kirimen? A ver, acercate yo, yo también recomiendo esta novela porque me encantó también el modo de cómo resuelve los enigmas Y durante el proceso ve, va encontrando personajes claves del misterio Bueno, buenísimo ¿Vos querés decir algo más? ¿Vos también? ¿Te gusta lo mismo? Sí mm diceime, ¿qué te pareció? A mí también me gustó la novela porque por como dijo mi compañera, los enigmas cómo va resolviendo, aunque eso no le incumbe a ella, ella lo quiere resolver porque ella es muy curiosa. Y es muy es muy curiosa y por eso quiere resolver ese enigma, aunque le cueste mucho, igual a toda costa lo quiere resolver. Bueno, buenísimo. Y así es, estuvimos hablando sobre Octubre un crimen. Quédense ahí Que todavía nos falta Una novela más Yo hablo claro Yo yo no nací en el caserío Pero me crié en él Allí nacieron Todos mis mejores amigos Allí nacieron Mis primeras aventuras Y hasta mis primeros problemas Como por ejemplo El suegro El tipo era el jefe En aquel tiempo Él llevaba el barrio entero Y no transaba con nadie A colmo como él quería con su hija, mi primer amor, primer, primer amor. Viviana. Viviana, Viviana. Ja. Yo soy amar romantica, bombástica, el príncipe. Siempre ando con la full plástica. I love you, girl, de que estábamos en quinto. Es distinto, ahora estoy sonando todos los Remember, todos los buechitos en la bamba. Cuando me buscaba pa' que prenda un fili, fili, guu, mamá. Poco tallo y sin pepa. Los dos arrebatados y yo metiendo mil freca mil cuento Te cantaba las canciones a capela. Te me abastornaba cuando te veía en la escuela, mami. Y yo. Podemos estar juntos viendo cómo sale el sol. Si la noche nos deja, voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no. Fins yeah. Yo no sé por qué lo hago, si total, tu mai siempre lo coge. Estas no son horas de llamar, si son laguna, la una de la mañana, tú llamas. Viviana está durmiendo y no quiero piedrita en la ventana. Oh, shit, no fui intencional, no quiero molestar, pero usted cree que de casualidad la pueda despertar, ahí me cuelga. Por eso desde hoy estoy en huelga, paso por tu casa y grito, cojuyuela, ¿no te acuerdas? El príncipe, el que te lleva hasta la luna y a ver tortuguitas en la laguna. Me lo pides y me zumbos, reúno todas las prendas y la piezas. Estoy orrando pa' ver si te compro el mundo, mami, mami, porque tú y yo podemos estar juntos viendo como sale el sol. Si la noche no sea voy a regalarte mil estrellas. No sé por qué me dices no, Me llamo Gael. Me llamo Toni. Me llamo Leo. Me llamo Nahuel. Me llamo Jaqueline. Me llamo Esmeralda. Bueno, somos los alumnos del séptimo grado y vamos a hablar del libro El Rey Secreto, que tiene como autora Pablo de Santis. Bueno, y ahí están presentadas y presentados este nuevo grupo que es el último de la hora. Y me van a decir, vamos a volver eh, a decirles a nuestros oyentes que eh, ¿Cuál es la novela que ustedes leyeron? Nosotros estamos leyendo sobre el cuento de el Rey Secreto El Rey Secreto, vamos a hablar un poquito más fuerte sí Bueno, El Rey Secreto, ¿quién escribió la novela El Rey Secreto? Pablo de Santi, Pablo de Santi nació el 27 de abril. Acércate un poquitito. Pablo de Santi nació el 27 de abril de 1963. Ahora tiene 55 años. Nacionalidad argentina. Lenguaje paternal española. Tiene 4 hijos. Se llama Paula, Francisco, Octavi Constanza. Uh -huh. Ahí estuvimos presentando al señor autor de El rey secreto. Bien. Eh, ¿Cómo es el libro? ¿Cuál es el género eh, sobre el cual está escrito el libro? A ver... ¿Quién quiere arrancar? ¿Leo? Leo, ¿te sí. llamas vos? Dale El libro de Secreto se trata de contos reflexivos que inspira a Letora a dejar una buena enseñanza Ajá Por ejemplo, ¿alguna que te haya llamado la atención a vos? ¿Cuál te llamó la atención? ¿Qué partecita te llamó la atención a vos? El viejo actor ¿Por qué te llamó la atención eso? Porque, A ver porque te caso. dejo buenas reflexiones Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿sobre qué te hizo pensar? Sobrevivir y sobreactuar Sobrevivir y sobreactuar, bien <risa> Bueno, y nos reímos también Sí Bien <risa> eh, Y al resto, ¿hay algún otro que le haya gustado? Dale, decime tu mi... nombre así te identifico Esmeralda, dale a mí me gusta el cuento de recicletas sobre el viejo autor Porque puedes actuar de cualquier modo Porque no te no te entendí la última parte, ¿por qué qué? Porque a mí me gusta actuar algunas veces como hermana Eso es lo que me encantó del viejo autor Ajá Mira vos, ¿a vos? Eh, ¿Qué te gustó? ¿Cuál te gustó? A ver El viejo autor también ¿También? Sí ¿Por lo mismo que a la compañera o alguna otra cosa? Mm, poco ¿Sí? ¿Sí? Bueno Y acá vos sos... Tony. Y vos sos Gael ¿Ustedes les gustó? ¿Cuál les gustó? a ver El viejo actor ¿Sí? ¿También? Sí. Eh, lleva como La mayor puntuación el viejo actor sí. El mismo Bueno eh, Digo, eh, el viejo actor Habla sobre vivir y sobre actuar ¿Sí? nos ¿Les contamos algo un poquitito más a los oyentes para que puedan entender? Porque ustedes les gustó porque ya lo leyeron, pero los oyentes no lo leyeron. A ver, le eh. ¿podemos aclarar un poquito las cosas? acércate un poquito, tony Que no muerde el micrófono, dale. <risa> dale. ¿Vos? Bueno, dale. Yo quería tomarme el atrevimiento de poder leerles el cuento. No es ningún atrevimiento. Decí tu nombre y... Ah, es cortito. Sí. Bien, Nahuel. Dice, tuve que interpretar grandes personajes y arrastrar la capa, la corona y la espada de utilería. Dicen que grito demasiado y sobreactúo. No comprenden, tengo que hacerme oír. Tengo que simular que hay alguien ahí arriba, bajo el telón, la capa y la corona. Además, vivir es sobreactuar. Ah, claro. Por eso vos me decías que te gusta actuar de hermana. Porque también, uno, uno toma un rol frente al otro y... Eh... Y a veces eh, tiene que buscar la verdadera esencia de uno Y no ser otra persona diferente a quien uno sería O a quien uno es ¿Ustedes me entendieron lo que yo dije? Sí. ¿Qué piensas sobre sí. el tema? Porque viste que hay gente que quiere ser otra cosa Y actúa de una manera tan diferente a como debería ser ¿No les pasa? Ustedes no, son sé. chiquitos todavía Eso pasa en el mundo adulto Pero bueno, está buena la reflexión. Ahora me voy a, a mi casa reflexionando sobre eso. Bien. ¿A ustedes les gusta actuar? Sí. ¿Sí? ¿Alguien actúa en la escuela, por ejemplo? Ah. Más allá de en la vida real, realísima. No tanto. No tanto. ¿Es más fácil actuar de uno mismo que de otro personaje? Sí. Sí. A los adultos les pasa exactamente al revés <risa> A veces quieren ser un personaje importante Y esas cosas Y están todo el tiempo montados arriba De un personaje que es insoportable Bueno eh, ¿Qué otros libros conocen Del autor? o este es el de... único que La telaraña el... No, esos son los cuentos Nosotros conocemos, por ejemplo eh, El inventor de juegos Ah, el de la película, ¿no? Sí ¿Cómo era que se llamaba la película eh, ya me voy a acordar tengo un problema pero hay una película que se hizo basada en ese en esa novela de la, del autor pablo de santes que era una novela una película para el chico si ahora no me estoy eh, acordando se llamaba igual al, al, al, se llamaba igual ¿no? y, y la pi el inventor de juegos tenés razón Este, pensé que eh, el inventor de juegos está el libro y después se hizo la película el autor el digamos algún actor importante en esa película hay niños no bueno es, es, está bueno leer el libro y después mirar la película porque a veces se parecen y a veces no se parecen en absolutamente nada bien ¿algún otro conocen del autor? Mm, no dale Nahuel Eh, no, no lo conocemos porque es un autor con el que estamos trabajando recientemente. Ajá. ¿Y cómo y le entendés cuando escribe? ¿Te gusta cómo escribe? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escribe muy bien, redacta bien todas sus historias. Uh -huh. ¿Y vos te vas haciendo la idea de qué está sucediendo o te cuesta un poquito? No, no, me cuesta. Eh. No te cuesta. ¿Qué te gusta más, cómo describe las cosas o las reflexiones que tiene el autor? Sí. En las reflexiones mm. Sí, a veces un, A uno le llega un autor porque eso Lo obliga a pensar sobre determinadas cosas Sí ¿No? ¿Nos queda algo más de esto? antes ¿Querés leerme alguna otra cosa? No, no. Eh, Nahuel, quería ese El otro libro que, digamos, que nos gustó El cuento ¿Algún ese. otro? A ver, ¿cómo se llama? ¿Ese? A ver, dale Dice el encuentro con el verdugo tuve que viajar por motivos de trabajo y aún una no ciudad del norte llegué a la, a la caída del sol y caminé en busca de alojamiento en todas partes me decían lo mismo no había lugar para mí entre la calle más angosta y oscura de la ciudad confiando en que nadie más buscaría una habitación entre aquellas paredes la dueña de una de aquellas cuevas miró con sus únicos ojos mis monedas y aceptó darme una habitación el precio fue alto el único inconveniente es que tiene que compartirla. No me importó. Había dormido con los peores compañeros. Me tendí en un catre de madera junto a la ventana. En el fondo de la habitación, en una cama de madera, alguien dormía. Al despertar, encontré al pie, de, al pie del catre a un hombre gigantesco. Ahí empezaba a hablar antes de que yo abriera los ojos. Los dos somos forasteros. Este no es un buen sitio para forasteros. Me contó el largo viaje que lo había llevado hasta allí. Lo escuché con paciencia. Después de su relato dijo No sabes quién soy Si no, no hubieras hablado conmigo Soy el verdugo Esperaba que me alejara de un salto Un oficio como cualquiera, dije Aquí nadie me habla Busco entre sus cosas una varilla de madera Atada a una correa de cuero Cuando voy al mercado tengo que señalar los alimentos con esta vara Nadie quiere comer una manzana que ha sido tocada por la mano del verdugo Veo que es un pueblo con gente ignorante y supersticiosa dije con desgano. Vienes de afuera y dices no creen estas cosas. ¿Pero acaso serías capaz de darme la mano? Me tendió una enorme mano roja, llena de cicatrices, heridas y marcas dibujadas con el roce de las sodas y el filo de las hachas. Apreté su mano menos fría que la mía. Es la primera vez que alguien le tiende la mano al verdugo. ¿Quién eres que no le tienes miedo a nada? Soy el nuevo verdugo, respondí. He venido a reemplazarte. ¡Ah, mirá vos! Está buenísimo. Nahuel, te felicito porque lees muy, muy bien. Muchas gracias. Muy, muy bien. Muy clara la lectura. Y qué impactante, ¿no? Sí. Claro. Le da la mano porque él le va a pasar lo mismo que a ese verdugo. Que nadie le va a querer dar la mano. Sí. Mm. Muy bien. Muy bien. Me gustó mucho. Entonces, El Rey Secreto no sería una novela. Sería un libro de cuentos. Sí. sí. Bien. Buenísimo. Bueno, nos queda algo más porque estamos llegando al final. Sí. No. Yo les recomendaría este cuento porque eh, eh, para los niños y a los jóvenes, mm. que lo leyeran y tal vez les gustara como a mí me gustó. Sí, están buenos. Ese que leyó el compañero recién está buenísimo. Sí. Mm. Bien, mandamos saludos, que estamos terminando mm. a, a nuestras familias, a todos. Voy a repetir este un saludo que mandé al inicio a la escuela, ya Les digo, la escuela 1 del distrito 14, que se llama Federico García Lorca y que nos están escuchando en la secretaría. Ah. ¿Sabían? No, se no. los cuento porque ustedes no habían llegado cuando lo dije. ¿A quién le mandamos eh saludos de la escuela de ustedes? Yo a la directora y a la secretaria, a los que nos están escuchando. Perfecto. Y a todas las familias, y a ustedes les digo que nos encontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Las expresiones colonialistas no han desaparecido, a pesar de que ya han transcurrido más de 200 años del primer grito independiente.